Sí, buenos días. Sí, sí, estamos a punto de cumplir dos años y bueno, de a poquito se va sumando gente.、Eh, con el tema del frío, bueno, viene muy poca gente, pero en el verano se llena. Eh, y bueno, y el 14 de, de, fe, de agosto o febrero, no me acuerdo bien. No, de febrero. Vamos, vamos para los dos años, si Dios quiere. Y bueno, acá full trabajando con mucha gente. La necesidad es mucha. Y bueno, tenemos verdulero, panificación, fruta, verdura, ropa, calzado, bueno, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, la ansiedad es mucha, como te dije. Todos los días aumentan los precios. No hay, precio que, no hay plata que te sirva, porque la plata ahora se devaluó mucho. Ahora agarras mil pesos, es como agarrar cien pesos.、Eh, la carne, todo lo que es comestible subió mucho. Así que, bueno, la gente se, de la feria se lleva su verdura, su fruta. Nosotros hacemos sorteo, s entre mismos feriantes traemos、eh, un paquete de fideo, un paquete de arroz,、eh, algunos compran la verdura acá y les entregamos un numerito y no al público sino que al feriante. Así que los feriantes por ahí hacemos cinco, seis o dos o una caja y cada uno se lleva una caja de, de mercadería. Por, por ahí no, no vendió, en el sorteo le tocó una caja de mercadería y se lleva. Es una forma también de generar este colectivo ¿no? de, de vecinos que se acercan、eh, a vender sus cosas, a sus elaboraciones o su ropa. Acá tenemos otra vecina también, formas parte de la feria también. Sí, también. ¿Cómo es tu nombre? Mabel. Mabel, bien. Bueno, y contame ¿qué es, que, qué es lo que traes a la feria, qué vendes. Yo hago panificación y e s c a b e c h e s y dulces caseros. Bien. ¿Todo producción tuya? Sí, todo lo hago yo. ¿Cómo, ¿Qué es lo que te hizo que te acerques aquí a la feria? s me invitaron. Yo siempre fui a feria, estuve muchos años en la feria municipal cuando estaba en la Chacra. Y bueno, después, cuando me dijeron que era un solo día acá,、eh, digo, bueno, voy a ir. Me queda cerca. Y bueno, uno siempre tiene que buscar de tener un pesito más porque lo que uno tiene no le alcanza para nada. Yo vivo con mi hermana que es c i e g u i d a está pagando su casa. Entonces hago esto para poderla ayudar también. Justamente nos comentaba Marcela, ¿no? Como estas ferias también a lo largo de la ciudad, en, todos, en distintos puntos de la ciudad,、eh, han ido creciendo justamente por la necesidad de, de la gente de, de juntar、eh, un poco más de dinero, porque cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y también me comentaba un poco, bueno, Marcela, vos capaz me podés informar más sobre el tema. En un inicio tenían dos días, al día de hoy están solamente un día aquí. Sí, sí, teníamos dos días.、Eh, nosotros, o sea, yo fui, me,、eh, tuve más o menos como dos o tres meses peleando por el lugar.、Eh, fui, saqué el permiso, tengo el permiso por,、eh, por el parque.、Eh, que lo único que ellos me encargaron es que,、no, que mantengamos limpio, que pongamos tarro recibo. No permitimos nada en el piso porque lo llegan a ver a c g o en el piso, lo sacan e la feria.、Eh, Flores lo sacó un día, teníamos dos días. La semana teníamos lunes y miércoles, lo sacó un día porque, supuesto. La, la feria no podía estar dos días,、eh, que yo tenía que hacerme responsable, y sin embargo, nosotros tuvimos casi un mes, dos meses, tres meses haciendo dos días y nunca pasó nada. Y esos dos días la gente venía, trabajaba, se llevaba, como te digo, su, su verdura, su fruta,、eh, sus cajitas que se s o r t e、eh, a b a Acá se compraban zapatillas,、eh, guardapolvo,、eh, útiles para los niños cuando empezó la clase. Incluso acá también se repartía, se sorteaba、eh, útiles, juguetes,、eh, muchas cosas se h a c í a Para los niños, pero de que me sacó Flores eso, ese día, estamos un solo día en la semana, t e n e m o s que esperar toda una semana para hacer los miércoles la feria.、Bien. Siguen realizando este tipo de, de sorteos o de colectas aquí desde la feria, también para el vecino o vecina que está escuchando y quiere acercarse, no solamente a participar,、eh, sino también a ver en qué puede colaborar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, seguimos í s juntando coleta, incluso también juguetes, útiles, mochila, todo eso en buen estado que esté. Entonces acá se arma cajitas, se entrega números, se sortea y la familia también se ahorra de comprar esas cositas. Eh, guardapolvo, que el, los guardapolvos están muy caros, las mochilas aumentaron mucho, es impresionante lo que subieron.、Eh, siempre, siempre se hace algo para poder tratar de ayudar al público, o sea, al público feriante. Y también hacemos la invitación a todo extendido al, a los feriantes, público en general. Bueno, acá viene fer, feriante de todos lados, gracias a Dios. Tengo verduleros, tengo cuatro verduleros,、eh, uno acaba de llegar.、Eh, bueno, y. Gracias a Dios todos tienen sus precios, todos trabajan bien, nadie se, nadie se hace competencia entre ellos, todo parejito trabajamos. Nadie les q u e r í a m o s decir vos vende más caro, vos vende más. No, no, todo s parejo, s、eh, todo bien organizado, todo bien como se debe ser, como se debe estar una feria. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a reiterar、eh, el día y el horario en el que están también para que bueno, quede la invitación a formar parte de la feria y acercarse también. n o Y ahora con, la, con el tema del invierno se empieza a las 10 de la mañana y si sigue el día l lindo se estira hasta las 6, si no se termina a las 4, a las 5. Bueno, Después、mucho. en el verano se vuelve a normalizar, empieza a, la, a las 8 y media hasta las 7 de la tarde. Bien. Sí. Bueno,、eh, muchísimas gracias, chicas, y bueno,、eh, estaremos atentos a, a cómo continúa la feria. Gracias, gracias, están invitados y bueno, cuando quieran, acerquen,、eh, cuando vean más feriantes, porque son poquitos, ahora somos poquitos por el tema del frío, ya te dije. El frío, Pero... sí, muchos no vienen, muchos no vienen por el frío.